Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Muy、sí. bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno,、eh, Jorge, a ver, contanos.、Eh, ayer hubo asamblea ordinaria、eh, de la Federación Papiana de Cooperativas y, bueno, has resultado electo presidente de la entidad. Sí, sí, así es, así es, este, es. algo que veníamos, veníamos charlando hace un, hace un tempito. Este, nosotros, esto es un grupo, digamos, en la conducción de FEPANCO somos, somos un grupo de cooperativas que está en la conducción. Por ahí nosotros siempre, como siempre, decimos, los cargos por ahí hasta. hasta si se quiere un poco figurativo, ¿no? s Carlitos este, pasó a, a, a integrar Panpetrol y demás, bueno, eso sí que tenga, vez, este, digamos, los tiempos muy acotados, entonces, este, como que, bueno, recayó sobre mí ahora la, la responsabilidad de, de, de, de la presidencia, pero como te decía, es algo que se trabaja en un grupo donde todos, por supuesto, este, opinan y, y, y trabajan, ¿no? Mm. Eh, esto ya, se, bueno, me imagino que se había hablado previamente a la, a la asamblea que ibas a ser designado vos. He hablado, estábamos charlando, había consenso、eh, mm. en, en las cooperativas como para, para hacerlo, así que este, por eso se, se tomó la decisión. ¿no? Mm, bien, eh, Jorge, eh, ¿cuál es el desafío、eh, o los próximos desafíos、eh, que te planteas vos como bueno, presidente o, o la entidad misma? Como decís, v o r g e es un grupo la que conduce. Sí, nosotros este, bueno, tenemos un montón de, de, de desafíos y de frente, ¿no? estamos atravesando momentos bastante difíciles, este,、mm. está la fragmentación tarifaria, hay, hay varios temas en los, que, en los que hay que trabajar fuertemente. Este, obviamente también tenemos este, nuestras cuestiones en las cooperativas de base, son ni más ni menos que eso, llevar nuestras realidades de los pueblos a, a la federación como para trabajar este, digamos, pensando en, en, en todo. o s n ¿no? Así que, bueno, nada, uno de los desafíos es estar Este, todos todo el movimiento este, dentro de la PEPANCO que todos estemos participando buscar los puntos de encuentro entre todas las cooperativas y, y, y tratar de, de trabajar en forma conjunta obviamente tendremos diferencias en algunas cuestiones pero bueno el d i s e n s o también es enriquecedor y, y, este, y trabajar en conjunto como te decía y buscar los, los, los puntos de encuentro para trabajar En beneficio de, de todo el movimiento cooperativo. n o、claro. eh, Jorge, eh, si bien no fue la única cooperativa que no participó ayer de la Asamblea, la CPE、eh, no mandó a nadie a la Asamblea.、Eh, ¿Qué lectura haces vos de esto? No, yo creo que por ahí hay que ver. Yo, yo ayer este, recibí uno de los primeros llamados que recibí fue de, la, de, de su presidente, apoyando y d e s e a n d o m e éxito en la gestión y. Este, Y poniéndose a disposición. Así que yo creo que, que no hay nada, nada extraño o nada que no se pueda e、no、charlar y se pueda solucionar. Así que este, este ha sido una cuestión, de, de, de, a lo mejor, de agenda y demás.、Mm, bien, o sea que digo, no, porque ha, ha, dado, ha dado como un paso, por lo menos los que se ven de afuera, no sé si están así, ha dado como un paso al costado desde hace un par de años, la, la CPE, en lo que es la, la conducción de, de FEPANCO. Bueno, sí, ser, pero, pero ya te digo, a y e r fue uno de los primeros llamados、mm. este, que recibí de parte de su presidente, así que p o n i é n d o s e a disposición. Así que yo, la lectura que hago es que, que va a estar, van a estar apoyando, van a estar este, como, como debe ser, este, trabajando en forma conjunta. ¿no? Mm, bien.、Eh, Jorge, vos、eh, sos presidente de la,、ah. de la COSEDO. De, de, de, de, de, de, de, de Doblas. A ver, contanos un, po, contanos un poquito, porque la c o s e d o es una de las referentes en,、eh, en algún sector. Por ejemplo, la, la apicultura,、sí. uno lo, lo, lo tiene como referencia a eso, pero no es solo eso、eh, la c o s e d o tiene otros、eh, servicios sí, que apresta desde hace somos, muchos años. Nosotros somos como cualquier cooperativa chica, de, de cualquier localidad pequeña,、eh, digamos, cooperativas de servicios donde tenemos todos los servicios pasan por, por la cooperativa. Nosotros tenemos 10 servicios en la, en la cooperativa. el propio alumbrado, digamos, de la c i u d a rural, de agua tratada, agua por red, de servicio funerario. Pero nosotros tenemos la diferencia, p、pues, u e televisión, internet, hace muchísimos años que tenemos.、Sí. Nosotros, a diferencia por ahí de algunas otras, tenemos muy, siempre le hemos dado un perfil un poco más productivo a la cooperativa,、uh -huh. tratando siempre con el mismo ánimo de, de generar trabajo, más de o r a en los pueblos. n o Ese fue siempre nuestro, nuestro objetivo. este... Y、en ese sentido hemos venido trabajando en un proyecto ya en el año 88, el proyecto de apicultura, un proyecto que está totalmente afianzado hoy en día, donde nosotros este, generamos un movimiento importante dentro de la localidad. Nosotros pues, tenemos 5 i y pico productores que extractan una sala que tenemos comunitaria, donde nosotros hacemos el servicio de extracción y también hacemos el servicio de comercialización, le comercializamos la miel a los productores. Y, y bueno. Eh, le proveemos materiales, hacemos de todo, de todo un poco, digamos, siempre con el mismo objetivo, fomentar la actividad. Nosotros somos simples este, comisionistas, en este compramos una pequeña comisión por, por hacer todo ese trabajo para los productores, que son los productores, que son nuestros verdaderos dueños, ¿no?、Claro. Este, así que, nada, siempre hemos trabajado en ese sentido,、eh, con todas las actividades, ¿no? Con la televisión hacemos lo mismo, con, bueno, con todo. Y estamos sumando ahora. En este momento estamos sumando algunas dos actividades más que vamos a tener, productivas también. Estamos haciendo una envasadora de agua, estamos haciendo una envasadora de miel, que seguramente la tendremos si Dios quiere lista ya la de miel para, para la e x p o p í c o l a e n e l siguiente. Así que bueno, siempre trabajando, como te decía, tratando de generar este trabajo en la localidad. ¿no? Bien,、eh, ¿la, la envasadora significa que, que se va a fraccionar y, y van a vender ustedes? O, Exacto. O la... Ah, p e r c t o Sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos、eh, las dos, la de miel, por supuesto, porque tenemos gran, bastante volumen de, de miel de nuestros productores. Sí. Y, y la de agua, porque estamos arriba de un acuífero más importante de la provincia, que es el acuífero de Valle Argentino. Sí. Entonces, este, tenemos un recurso ahí que es espectacular, porque tenemos la obra civil ya la tenemos prácticamente terminada. Hemos trabajado, hemos presentado proyecto s de Ináez, hemos tenido muy buenas respuestas, nos han dado total apoyo.、Eh, este, así que, bueno. Como te decía, estamos intentando, cuesta mucho porque cuesta, es m mucho, mucho, una c mucho h o u a g r o g a c i ó n muy grande la que hay que hacer, pero bueno, estamos en camino de, de lograrlo. Yo creo que la vamos a tener terminada tal vez para fin de año.、Mm. Y, y bueno, eso también sería. Otra cosa es la que genera algún puesto de trabajo dentro de la localidad. ¿no? Claro, sí, fundamental eso. Eh, Jorge, eh, recién en el arranque decías、eh, de los desafíos,、eh, lo complejo que es、eh, la, actual, la realidad actual,、eh, y mencionaste lo de la segmentación tarifaria.、Eh, ¿Qué opinión tenés de cómo se está haciendo?、Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves como bueno,、eh, dirigente de, del sector cooperativo? Bueno,、eh, como todo cambio, para ir al principio es, es, es difícil, es difícil que la gente se pueda acomodar a. a... al s e n a d o de esa declaración jurada, por ahí se h e m o s v i s t o en todos lados, que se han inscrito nada más que por un, un porcentaje bastante bajo, porque la gente、mm. por ahí, este, por desconocimiento, por una cosa, por la otra, nosotros hemos a disposición acá tratando de solucionarle a la gente, por ahí hay gente grande que no, no, no, no, no tiene o no tiene acceso a internet, o no, o no puede o no, o no sabe. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que por ahí este, ahora se van a alargar los plazos, digamos, se va a extender el plazo, así que se irá acomodando de a poco, creo yo, así que este. Veremos cómo, este, cómo, cómo sigue. ¿no? n o、eh, Bien, Jorge, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras comentar, decir.、Eh, si no, muchísimas gracias. No, estamos por ahí a g r e g a r que estamos hoy en la presentación de la e s p o p í c o l a una e s p o p í c o l a que venimos haciendo hace 25 años. Hoy la vamos, a, la vamos a presentar. Es algo muy esperado dentro de la localidad porque también genera un movimiento importante de, de, de gente de, de las instituciones. Intermedias que trabajan, así prestando los servicios de comida, de buffet.、Eh, bueno, así que se crea un momento importante dentro de la localidad y plata que queda circulando, digamos, dentro, dentro del n t r o d e pueblo, que para nosotros es, es, es muy importante. ¿no? Bueno, ¿cuándo, bueno, ¿Cuándo cuándo es? 26-27 de agosto.、Ah. Vamos a traer también ahí, por ahí, si un minuto más te robo. Sí, sí.、Eh, no. Traemos unas, unas charlas este,、eh, de desarrollo local, más que nada. Nosotros intentamos. Va a venir Domingo Benzo de la Cooperativa de Devoto, probablemente lo conozca,、eh, a contar su experiencia. Es una cooperativa muy linda, han, han hecho algo muy, muy interesante. Queremos que, que nuestras instituciones, nuestros chicos de los colegios vean, vean que, que hay cosas que se pueden hacer y que pueden este, por ahí no estar tan aletargados y, y tratar de hacer alguna cosa. Y va a venir una cooperativa también seguramente de, de la provincia de Buenos Aires, en Chimarrón. Eh, también para contar su experiencia. Así que creemos que va a estar, va a estar lindo y va, va a haber este,、eh, ya te digo, un mensaje esperanzador de, de que c o n j u n t a m podemos hacer cosas e n n u e s t r o pueblo. ¿no? Bien.、Eh, bien, bueno, estaremos difundiendo también,、eh, por supuesto, acá desde k e、eh, r m e s la actividad de la Expo a p í c u l a Me dijiste, 26-27 de agosto. De agosto. Bien. Sí, sí. Bien, Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos.、Bien. Un abrazo grande.